de cara a cara a dos personas no, que no que, están por conversar que no van a conversar es un vínculo social del rostro de la mirada es un modo de relación social eh, que se recuperan se recuperan los colectivos de Buenos Aires porque vuelve a haber porque no tenías en el subte tenías asientos enfrentados acá ese cara a cara lo que vos mismo recordaste porque la mirada y el frente a frente es una forma de relación social no hablarse es una forma de relación social, hasta ese momento la gente no se miraba cara a cara, y si se miraba cara a cara es porque iba a trabar relación, porque iba a viajar en carreta, o porque iba a viajar en el camarote de un tren, uh -huh. por lo tanto, mir mirarse cara a cara durante un tiempo, no cruzarse uh -huh. en la calle, quedar cara a cara con otro, implicaba conversar tarde o temprano, eh, trabar esa relación de mirada y de rostro sin que vaya a haber conversación, puede haberla, pero en principio no la hay, Era nuevo. era nuevo era una nueva experiencia social